Es hora de hablar De la quimera De otra vida De lo que Nos oprimos Expresar Del trapecio que Ante la nada oscila De tragedias Y triunfos Que dura Un segundo del destino y de la fábrica de Diego del olvido. Encuentros cercanos. Es, hora de... es el enigma número uno de la ciencia actual. De las cosas Los ovnis existen. Que no puede... Nadie que tenga la más mínima información los, lo duda. Los ovnis existen, son reales. Otra cosa, evidentemente, es qué son y cuál es su origen. Hay investigadores que buscan testimonios, que buscan información, que buscan saber algo más. Hoy tenemos a uno de ellos con nosotros. Uno de los más importantes de nuestro país. Él es José Antonio Caravaca. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. Encantado de estar otra vez con vosotros. En estos encuentros cercanos, la música que hemos escuchado dice «Es hora de hablar». Bueno, pues, José Antonio, confiesa, ¿qué haces bueno, investigando a OVNIS? Bueno, pues la verdad que yo muchas veces me lo, me lo pregunto, porque cuando uno es joven, pues se deja arrastrar muchas veces por se, cosas se que Se piensa no uno son... que se va a hacer rico, ¿verdad? Sí, sí, y que y que con el tiempo va a pasar, pero quienes me conocen pues se sorprenden, me sorprendo yo mismo de que después de tanto tiempo, más de tres décadas después de que me acercara a este fascinante fenómeno pues siga con la misma curiosidad incluso mayor de la que tenía entonces y siga embarcado en esta utópica ...investigación de los no identificados... ...cuando leía mis primeros libros sobre ufología... ...pues muchos autores, especialistas de la materia... ...decían precisamente eso... ...que a medida que íbamos acumulando información... ...cuantos más testigos entrevistábamos... contra más nos introducíamos... ...profundizábamos en la investigación... ...de los ovnis... ...pues en vez de encontrar eh, más certezas, más respuestas, pues eh, nos hallábamos en un en un mar de dudas, era una paradoja bastante curiosa, y es que a mayor cercanía del fenómeno, pues parecía que todo se desdibujaba. Debería haber sido todo lo contrario, después de tanto tiempo, y no solamente yo, sino tantos otros investigadores que prácticamente hemos dedicado una vida entera a la investigación y análisis del fenómeno ovni, pues no hayamos llegado a estas alturas, que también hay que decir que llevamos casi setenta y tres años ya, que se dice pronto, Bruno. Sí, sí, sí, sí. Eh, me acuerdo, yo el primer libro que publiqué se titulaba Cincuenta años de ovnis y ya llevaba un, cuando, unos pocos años, digo, oh, Jolines. Sí, que, ya, que, ya hemos celebrado unas pronto. cuantas efemérides sí, relacionadas sí, sí. Con, el, con el fenómeno ovni y si te fijas, eh, ya menos porque parece que el optimismo Eh, está acorde con lo que estamos viviendo en todos estos años, pero sabes que nuestros predecesores pues siempre tenían esa ilusión de que en su en su época de, de mayor actividad se iba a dar ese famoso paso uh -huh. que nos acercara a conocer que hay detrás del fenómeno ovni, pero eh, parece que no, que es como la zanahoria esa que eh, se coloca delante de Del, iba a decir el burro, de decir mejor caballo, para que éste siga avanzando, pero parece que nos encontramos en esa misma tesitura, que van pasando los, los años y parece que todos picamos el, el mismo anzuelo. Y después de tantos eh, testigos entrevistados, eh, tanta información recopilada, ¿sabes qué son los OVNIs? Eh, ¿Tienes algún tipo de certeza? Eh, ¿Son inteligentes? Eh, ¿Son máquinas o naves? Bueno, pues imitando a nuestros veteranos eh, ufólogos y referentes pues más que certeza lo que vamos es descartando cosas que yo creo que también es una forma de avanzar y a estas alturas pues tengo claro que por ejemplo que la hipótesis extraterrestre no puede explicar todo este galimatías de incidentes sucesos que hemos estado investigando no solamente en España sino a nivel eh, mundial, esta Eh, propuesta que parece que para los aficionados y todavía muchísimos ufólogos es la única respuesta viable al fenómeno, pero yo creo, después de mis propias investigaciones, mi propio análisis de del paradigma, pues me lleva a pensar, y esto es una certeza, de que no se trata de naves extraterrestres al uso, como todos pensábamos en nuestra eh juventud, de eh, aeronaves manufacturadas de eh, chapa, tornillos y tuercas que científicos alienígenas habían eh, manufacturado en un lejano planeta del cosmos y que habían llegado aquí con una misión de exploración, pues yo por lo menos eh, con el paso del tiempo, con como digo, a través de, de mi propio estudio y de el de muchos otros compañeros, pues he llegado a esa pequeña eh, conclusión que de alguna manera también nos puede indicar eh, hacia dónde puede estar la, la salida de este laberinto, que parece, eh, como digo, interminable. ¿Y hacia dónde puede estar? Porque esto que nos estás diciendo, quienes te conocemos eh, lo sabemos, pero alguno lo puede interpretar. Bueno, los hombres no existen y todos los casos tienen la explicación. No, quizá no, no tienen no. esa explicación. Claro, pero, claro. Pero no la tienen, ¿no? Claro, y sobre todo, tú lo sabes, Bruno que eh, los investigadores de de campo eh, a los que tanto defiende eh, nuestro amigo Manu Carballal son los que realmente tienen una perspectiva eh, más amplia del fenómeno que investigamos y tenemos claro que estos no mienten que están contando algo que han eh, presenciado y para lo cual no hay ningún tipo de explicación eh, en la actualidad yo creo que el fenómeno ovni Eh, aunque externo e independiente del ser humano, sin embargo, cuando se nos manifiesta, está utilizando eh, la psique de los testigos para conformar, para elaborar un, una compleja escenografía en la cual incorpora, como digo, muchísima información de los testigos para plasmarla en esta eh, hipotética visitación extraterrestre que se nos presenta, como digo, como si fuera una especie de, de teatro, porque también tenemos que tener en cuenta para que todos los aficionados a la hipótesis extraterrestre pues, eh, no se queden un poco perplejos por lo que estoy diciendo, que la propia casuística nos indica, nos señala de una manera bastante alarmante que tenemos un prototipo de extraterrestre y un tipo de ovni por cada testigo que nos lo cuenta, uh -huh. cuando nosotros vamos con nuestro cuaderno de campo a encuestar, a entrevistar a un tipo que ha visto un ovni, que ha visto cómo han defendido de él sus ocupantes, pues realmente no podemos intuir nada de la experiencia, y eso que tenemos los archivos repletos de información, hasta que esta persona nos empieza a explicar cómo era la nave y cómo eran los ocupantes, porque Insisto, eh, tanto la estética como la narrativa de los encuentros cercanos con OVNI varían de una forma abismal de un incidente a otro, lo que significa, desde mi punto de vista, que el paradigma que se nos está manifestando está utilizando una información que renueva en cada una de sus apariciones y las renueva precisamente por la participación inconsciente de cada testigo en la conformación de lo que está presenciando. Y, insisto, el observador está influyendo en lo que está eh, percibiendo. Fíjate, ahora que nos estás diciendo eso, me he acordado de esa oleada a finales del siglo XIX, se vieron muchísimos OVNIs, sobre todo en Estados Unidos. Eh, OVNIs puede decirse que de chapa, OVNIs antiguos. 1898 ocurrió esta oleada. Y luego el fenómeno OVNI, bueno, pues las máquinas fueron perfeccionándose a ritmo que se perfeccionaba también la tecnología terrestre. No estaba evolucionando el fenómeno OVNI. Seguramente quien estaba evolucionando era el ser humano. Claro, claro, porque muchos investigadores se han planteado esto mismo que tú estás comentando, Bruno, cómo el fenómeno eh, se ha ido adaptando a, a la época en la cual se estaba manifestando, como ellos decían, estos estudiosos, que probablemente se debiera a que el fenómeno OVNI estaba mmm, utilizando o se estaba ocultando de detrás de un hábil camuflaje, pero quizás la respuesta sea más simple de que el fenómeno simplemente está utilizando material que existe en la época en la cual se está manifestando y por lo tanto eh, incluso dentro de la investigación OVNI a partir de 1947 se observa como eh, tanto la morfología eh, la vestimenta de los Eh, supuestos extraterrestres ha ido variando precisamente como tú indicas en la medida de que la civilización humana ha avanzado y tenemos que en los primeros informes encuestados en la década de los 50 y 60 era muy habitual que los ufonautas descendieran alegre de los platillos volantes llevando escafandras, equipos de respiración autónoma y traje de astronautas eh, muy parecidos a los que utilizaba la NASA o que la NASA tenía en proyecto de utilizar en sus exploraciones espaciales y con el paso del tiempo pues ya parece que los extraterrestres pues se habituaron a nuestra atmósfera podían respirar sin ningún tipo de problema y llevaban otro tipo de vestimenta mucho más moderna acorde con los tiempos y esto de alguna manera indica que más que tratarse de una suerte de exceso camuflaje eh, que la inteligencia que se escuda detrás del fenómeno ni nos está eh, manipulando de, de alguna manera a que simplemente está utilizando la información que está latente en el momento en el cual se produce este tipo de, de apariciones por lo tanto Es lógico que si la gente piensa que nuestros astronautas utilizan trajes holgados, con escafandra, con equipos de respiración autónoma, pues lo vean esto reflejado en este tipo de encuentro, pero no porque se lo imaginen o porque estén teniendo un, una alucinación eh, ni nada por el destino, sino porque lo que se esconde detrás del fenómeno ovni interacciona con los individuos y obtiene esta información y la plasma para que la veamos integrada en lo que presuponemos que es una visitación extraterrestre, pero demasiado, demasiado humanizada. Fíjate, ahora me estoy acordando, hay miles de casos eh, perfectamente documentados, auténticos en el sentido de que los testigos eh, contaron la verdad de aterrizajes en eh, de naves desconocidas, aterrizajes en eh, de OVNIs, sus eh, supuestos eh, tripulantes eh, cogen muestras del terreno. Eh, nos puede parecer un poco primitivo que después de cada... Eh, de tantos y tantos eh, miles de casos sigan recogiendo muestras, Pero seguramente lo que nos tenemos que plantear es que eso es asimilable por claro, nosotros, ¿no? Claro, que eso lo claro. nosotros y lo que eh, creemos eh, que podemos eh, ver sin necesidad de ir a buscar otras explicaciones. Claro, eso es lo más desconcertante del, del fenómeno ovni, lo que te deja cao cuando comienzas a introducirte la lectura de multitud de informes, que mm, comprueba que tanto la estética como la narrativa de lo que te están trasladando los testigos, que no te mienten, pero que sin embargo ves que tiene demasiados componentes humanos, que los extraterrestres cuando bajan con esos trajes de los que hablaba anteriormente, similares a los de los astronautas de la NASA, pues se dediquen a hacer cosas que haríamos nosotros, como por ejemplo explorar los alrededores, tomar muestras de terreno, incluso reparar la nave con herramientas muy similares a la nuestra por tanto estamos viendo que de alguna manera es como una especie de espejo que se nos está poniendo delante eh, que está escenificando toda una serie de comportamientos y que está también eh, conteniendo una imagen que tú lo has comentado muy bien Bruno que es muy asimilable para los testigos que en una eh, aparición sobrenatural, de algo para lo cual no tiene explicación, pero que sin embargo, fíjate, los testigos son capaces de reconocer cosas que sí les son familiares, que sí les son eh, perfectamente identificables, como por ejemplo que eh, un extraterrestre proveniente supuestamente de, del infinito cosmo tenga en la mano una pistola. Eh, esto eh, un poco lo has venido a denominar eh, se ha conocido lo hemos comentado aquí en algunas ocasiones eh, lo has acuñado todo el término la teoría de la distorsión claro porque estaríamos hablando de que el fenómeno ovni se basa sobre todo en información humana que cuando se traslada a esa escenografía que se nos proyecta como una especie de, de teatro está utilizando el material inconsciente que tienen los testigos eh, en su psique, que se plasma eh, de forma distorsionada, como ocurre en los sueños, donde las cosas que vemos no son exactamente iguales a como las vemos en la, en la realidad. Por ejemplo, nuestro coche puede tener, eh, mientras estamos soñando, eh, la puerta de entrada, por ejemplo, colocada en el techo y lo vemos Perfectamente normal. Entonces, ese tipo de distorsión es lo que nosotros estamos viendo reflejado en los encuentros cercanos con OVNI, como si este paradigma, en el momento que se produce eh, el, la aparición, está conectando con el inconsciente de los testigos y con un proceso similar, pero no igual, que el que provoca nuestro sueño, pues está plasmando esta escenografía y por eso vemos también esos comportamientos un tanto eh, bizarros eh, y azurdos que eh, promueven los ufonautas cuando ponen un pie sobre la Tierra. Por último, José Telo Caravaca, eh, yo lo he pensado mucho, creo que los investigadores eh, también... Eh, Tú has eh, reflexionado sobre el hecho de que, es una certeza, que parece que con la llegada de Internet desaparecieron un poquito los OVNIs y se convirtieron en una cosa eh, distinta. ¿Internet, eh, la red, ha beneficiado o no al fenómeno OVNI? Bueno, yo imagino que eh, si hubiéramos tenido Internet en la época de mayor actividad del fenómeno OVNI, Pues imagínate, Bruno, que hubiéramos podido estar los investigadores de todo el mundo conectados e eh, intercambiando información sobre aterrizajes, encuentros cercanos, avistamientos lejanos, con la celeridad, eh, prontitud y tal que nos ofrecen las redes sociales eh, y tal. Pero sin embargo, es lo que tú comentas, eh, cuando tenemos las mejores y mayores herramientas para afrontar la investigación y el análisis del fenómeno ovni este ha dejado de producirse como en décadas pasadas que es lo que realmente también eh, desconcierta a los investigadores está Friedman el, el gran ufólogo que nos dejó hace poco me comentaba personalmente en una de las múltiples conversaciones que, tuvo, que tuve con él él pensaba que ya los extraterrestres porque él era un ferviente defensor de la hipótesis alienígena, eh, ya habían aprendido todo lo que necesitaban sobre los seres humanos y que por eso a día de hoy habían dejado de producirse tantos avistamientos como eh, teníamos hace ya eh, algún tiempo. José Antonio Caravaca, uno de los investigadores más activos y mejores en del fenómeno Ofri en nuestro país esta noche ha estado aquí en los encuentros cercanos en La Rosa de los Vientos. José Antonio, mil gracias. Mil gracias a ti, porque por lo menos podré decir que he tenido en mi bagaje un encuentro cercano, aunque sea contigo. Exacto. Bueno, el, el nombre de la sección tiene mucho que ver con el fenómeno ovni, con una película histórica que tiene que ver con el fenómeno ovni y con los grandes investigadores de la historia del fenómeno ovni, ¿eh? Vale, vale, vale. Pero ya por lo menos me, queda, me he quitado esa espinita de que no he tenido nunca una, una experiencia de este tipo, pero por lo menos lo he tenido contigo y qué mejor <ríe> sí. gracias José Antonio un abrazo un abrazo Bruno